Los comienzos no serán fáciles, serán sumamente difíciles. Toda la capacidad de represión, toda la capacidad de brutalidad y demagogia de las oligarquías se pondrá al servicio de su causa. Nuestra misión en la primera hora es sobrevivir. Sí. Después actuará el ejemplo peremne de la guerrilla realizando sí. la propaganda armada sí. en la acepción vietnamita sí. de la frase. Vale decir, sí. la propaganda de los tiros, sí. de los combates que se ganan sí. o se pierden, pero se dan contra sí. los enemigos. Sí. La gran enseñanza de la invencibilidad de la guerrilla sí. prendiendo en sí. la masa de los desposeídos. Sí. Los sí. comienzos no serán fáciles, sí. serán, serán sumamente sí. difíciles. Toda la toda capacidad, la capacidad de, sí. de represión Toda la capacidad, toda la capacidad de la y, de y de la solidaridad sí, sí, de la solidaridad sí, sí, solidaridad sí, sí, de la maguña, sí, sí, de la maguña, sí, sí, de servicio de la maguña, de la primera hora la primera hora. la maguña, de la maguña, de la maguña, de la maguña, de la maguña, de la de la maguña, de la maguña, de la maguña, de los maguña, de la maguña, de la Pero de la maguña, la gana de la maguña, de la de la Ja, det är